Puestos en pie Somos creyentes, hijos de creyentes Y no confiamos en nadie Excepto solamente en nuestro Padre Que está en los cielos Israel confía en el Eterno Él es su ayuda y su escudo Baruch Hashem le di soe elala ela, lanino avino se ella lo ameleisael Nuestro escudo es una fortaleza, amén ¿Y cuántos creen en la venida de Mashiach? Cumplir los mandamientos acerca a Mashiach Por eso que en Israel instan a todo el pueblo a cumplir los mandamientos, a acercarse a la Torah Porque cuando su pueblo se acerca a la Torah, está pronta la venida de Mashiach Amén Лоя, а кен ло вер монь се я бо. Веа монь се пале дай ко се а кен лоя, а кен ло вер монь се я бо. Се я бо, се я бо. Се я бо, йо йо йой ла. Vasillar, vacía, vacía, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, vacía, vacía, vacía, ay, ay, ay, ay, ay, ay, vacía, vacía,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 Hashem Aunque pasemos por fuego, aunque las aguas nos aneguen, el Eterno está con nosotros El Eterno siempre está con nosotros y Él nos bendice De hecho la bendición arónica, la bendición sacerdotal Es para todo el pueblo de Israel que cumple sus preceptos y sus mandamientos Y es una bendición poder estar dentro de sus mandamientos no te bendiga y te guarde el eterno agradable placer su rostro sobre ti tenga de misericordia y vale que te ya esta se afana de leca me hijo neca Let's yeah. go. Yeah. La para allá de hoy que si Israel se olvidaba del Eterno el Eterno ocultará su rostro en aquel día sin embargo Rabbi Nachman dijo incluso en lo más escondido en los lugares más ocultos Ciertamente allí también se encuentra el Eterno Bendito sea Incluso detrás de las cosas más difíciles Que podamos atravesar El Eterno dice Yo permanezco con ustedes Ayomahu, ayomahu, ayomahu. Se ve todo hasta hará sin साहस ni a dar san sin साहस ni para ella fiel volverá Yo, <imitation> yo, me el eterno que aún en los lugares más ocultos y en las tempestades más fuertes está con nosotros. Sí. Наступного Elevado y exaltado es Mashiach Vestido de gloria y esplendor Aquí en nuestro corazón Mashiach Él habita en su tabernáculo, en su sucá. Él subió al altar como cordero Y mi castigo pagó como el Redentor Toda rodilla se dolará Y toda lengua confesará Adorarán al que se sienta a la diestra del Padre Y todo ojo verá el retorno de su elegido, del Mashiach de Israel. Por la venida de Mashiach Dice el Tejilín 119 Si tu Torah no hubiese estado O no hubiera sido mi deleite Ya habría perecido en mi aflicción Este canto Nos insta A que gracias a la Torah del Eterno A su palabra, a su voluntad Es la que nos mantiene En medio de cualquier situación Y le alabamos por eso Lord. Oh yo Yeah. aplauso al rey de reyes y señor de señores. Él se merece toda la gloria y toda la honra. Baru Hashem. Baru Hashem.